Lección 11. Listos. Noticias de la televisión. Muy buenas noches, señoras y señores. Son las 10 de la noche y les presentamos las noticias más importantes de este martes 10 de abril. Aquí están los titulares. El presidente de Francia llegó ayer a nuestro país y dio una conferencia en la universidad. Anoche, Eligieron al nuevo presidente de Italia. El domingo la familia real volvió de su viaje oficial a China. La semana pasada, un grupo de terroristas todavía no identificado puso una bomba en el metro de Londres. Resultaron heridas cuatro personas, pero por suerte nadie murió. La policía encontró y arrestó anoche al asesino de Francis Aragón, locutor de televisión. Hasta ayer, miles de personas fueron evacuadas en Bulgaria y Rumanía debido a la inundación del Danubio, el segundo río más largo de Europa, que sufrió la mayor crecida en 100 años. Almodóvar volvió de Cannes y presentó anoche su nueva película que tuvo un gran éxito. La exposición de pintura de arte moderno abrió sus puertas ayer por la tarde en la Galería de Bellas Artes. En la inauguración aparecieron personajes ilustres de la sociedad. La semana pasada, Cathy Holmes y Tom Cruise fueron padres de una niña. Anoche en los juegos de preelección de fútbol, el Barça venció al Coruña con un resultado de 2-0. a 0. Ronaldinho metió dos goles impresionantes. El sábado, Fernando Alonso fue segundo en el Grand Prix de San Marino. Este resultado le permite seguir en cabeza del Campeonato del Mundo más detalles en un minuto después de la publicidad.